Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mónica, aquí, mucho gusto. Hola, Monín. Bueno, contanos cómo, cómo se vienen preparando para estas vacaciones de invierno, qué nos vamos a encontrar este año. Bueno, como todos los años,、eh, tenemos una serie de funciones para los n i ñ e s y para las familias también, por supuesto.、Claro. En este caso, será durante toda la semana, de lunes a domingo, comenzamos el lunes 17. Hasta el domingo 23 de julio. Bien, bien.、Eh, ¿Hace cuánto que vienen realizando estas actividades en vacaciones de invierno? Contanos un poquito. Y aproximadamente hace cuatro años. Este, nosotros、eh, solicitamos una convocatoria, a algunos artistas que conocemos, y la、mm. verdad que hasta ahora es de muy buena calidad cada uno de los espectáculos, por eso seguí la, la continuidad de, de esto, ¿verdad? De, de cada、mm. función durante vacaciones de invierno. Y las familias que ya lo esperan, ¿verdad?、De、las actividades en, en el Centro Cultural de Hormiguero para estas vacaciones. Sí, totalmente. Además, hay algunos fans, depende、uh -huh. de <ríe> cada compañía. Este, la verdad que se llena el Centro Cultural en esos días.、Uh -huh. Tenemos una sala pequeña, por eso la necesidad de hacer reserva, ¿verdad?、Uh -huh. eh, me contabas que tuvieron una convocatoria. ¿Cómo fue esta, esta organización previa? Y hay una de las compañeras. Bueno, cada uno tiene como un diferentes roles. En mi caso, yo soy la que recibo las reservas y bueno, organizo un poco cada uno de los días.、Uh -huh. Y hay otra compañera que recibe la convocatoria a partir de un flyer que nosotros enviamos a determinadas compañías. Y a partir de esto,、eh, bueno, nos envían videos, fotos y vamos haciendo una especie de selección de las mismas. Buenísimo. Buenísimo.、Eh, Mónica, ¿nos quieres contar a aquellas personas que,、eh, que, nada, que nos están escuchando qué se van a encontrar en estas vacaciones de invierno? ¿Qué nos prepararon para este año? Mira, tenemos el lunes, nosotros hacemos dos funciones, a las 15 y a las 17,、Bien. cada una de,、eh, de las obras, ¿verdad?、Uh -huh. El lunes 17、eh, van a estar t a t a y Memé, que bueno,、eh, realizan una combinación de juegos y cuentos. Bien. El martes 18, también a las 15 y a las 17, Musicuentos Ilustrados, son canciones de María Elena Walsh, con dibujos en vivo, va a haber t í t r e s instrumentos que presenta la compañía.、Perfecto. El miércoles 19,、eh, perdón, el miércoles 19, sí. sí, La Ciencia no es chiste,、uh -huh. que es la historia de una científica que busca descubrir un remedio para mejorar la humanidad, pero en el camino le pasan cosas. Okay. El jueves 20, también a las 15 y a las 17, Valentina y el Señor de los Pájaros.、Eh, es una niña que b、bueno, u está n o e maravillada con el vuelo de las mariposas y que también hay, con, hay canciones, música y al final hay una sorpresa que Valentina nos hará conocer. Me encanta. El viernes 21, 15 y 17, otra vez, La Ciencia No es Chiste. El sábado 22, a las 15 y a las 17, Vital f u o de una aventura pirata. Son tres piratas mujeres que, bueno, tienen varias aventuras en mares peligrosos, pero al final también tendrá una visita sorpresa en su barco pirata. Y el domingo, a las 15 y a las 17, Alicia en la Tierra de Nadie. También Alicia, una niña que va a buscar aventuras en un lugar donde otro mundo es posible. Esas serían las, las funciones para esta semana de vacaciones de invierno. Perfecto, hay una, una, una semana sumamente、eh, completita. Doble función, bueno, me imagino también porque la convocatoria、eh, ha sido buena durante estos cuatro años, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Y, y reitero, como la sala es chica, entonces、mm. a veces. Este, La, la convocatoria es bastante, las reservas son muchas, perdón, y por eso hacemos doble función. Bien. ¿Cómo van las reservas para este 2023? Mira, nosotros vamos, empezamos a reservar a partir del primero de julio,、okay. eh, al 11 59 20 58 34. Ese es el, el contacto que tenemos para que las familias realicen las reservas. Perfecto, entonces y a a partir、eh, de la próxima semana se podemos reservar. Nos c o n t a s t i e n e un bono contribución, vimos, sumamente económico. Sí,、eh, un bono contribución de mil pesos. Y las, las obras、mm. son en general para niños a partir de tres años a once, doce años, o sea que es un abanico importante de, de, en edades, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Ahí hecha la invitación. Moni,、bueno, para quienes, aquellos que nos están escuchando y no saben dónde queda el Centro Cultural de Hormiguero, ¿nos querés contar la dirección, cómo llegar? Bien, está a tres cuadras del centro de, de la estación de Moreno, es en la calle Uruguay 372, entre Dorrego y Pagano. Decimos siempre entre qué calles porque hay una numeración que no está correcta、sí. y para que la gente no se pierda, bueno. Es、eh, entre Dorrego y Pagano, es una casa que tiene triángulos de colores. Perfecto, perfecto.、Eh, bueno, Mónica, te agradecemos toda esta información y esperemos, bueno, nada, que ya la próxima semana p o d e r ir reservando para pasar una linda, un lindo festejo ahí en las semanas de, de vacaciones de invierno. Bueno, muchas gracias a ustedes que siempre están atentos y siempre nos convocan para estas convocatorias. Así que, bueno, los esperamos, esperamos a toda la familia entonces. e n v a c a c i o n e s de invierno para compartir cada una de estas funciones que、mm. son muy buenas.、Además. Perfecto, te mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, buenos días.